En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir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 ¡A su familia a ayudar! ¡Grande Diego! ¡Grande Diego! Diego! ¡Oh! Para Fue el deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una surda inmortal Con experiencia se dio esta ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal jugando pudiera A su familia ayudar que para parado, parado la doce fue quien corrió parado, parado, su sueño de ten... Por no venderse jamás al poder Enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó porque qué no habría de hacerlo? La fama le presentó Una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido placer En su agudo deseo Dios de sano otra vez Involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar a poco que debutó A dos, a la dos La porque... todo el pueblo cantó. Parador, parador, la voz se de... Gracias.